Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien. Eh, Nicolás, eh, renovaron la comisión directiva de UNILPA. A ver, contanos cuándo fue este trámite administrativo.、Eh, bueno, encabezás vos la conducción. ¿Sos joven?、Eh, sí, relativamente. Tengo 36 años. Sí, sos、eh, joven. Sos joven, sí, sí. Bueno, gracias. Casi entras en el <ríe> rango de, de juventud que, que define la Organización Mundial de la Salud, que es 35, así que estás ahí. Bueno, estamos ahí nomás. bueno. Este, sí, bueno, el, la asamblea se llevó a cabo el día viernes de, de la semana pasada, en general pico.、Mm. Y bueno, por suerte pudimos convocar muchos empresarios o hijos de empresarios jóvenes en busca de, de bueno, un poco de recambio generacional o insertar nueva sangre, bueno, como, como quieran llamarlo. sin dejar de lado obviamente la experiencia de los, de los más viejitos, entre comillas, ¿no?、Uh -huh. este, porque bueno, la verdad que gracias a ello s estamos donde estamos y bueno, haciendo la, la salvedad de, de nuestro presidente saliente que fue un poco el impulsor de, de, de, esta, de generar este recambio y, y que ingrese la, la sangre nueva. Así que en ese sentido, muy agradecido con Rubén Gorordo, el presidente saliente. Y, y bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. Vamos a, a meterle para adelante con, con la fuerza que tenemos en general los, los jóvenes y, y bueno, tratar de equivocarnos menos, lo menos posible con, con la ayuda de, de los más experimentados detrás nuestro. ¿no? Eh, Nicolás o n Bosos,、eh, hijo de Daniel、eh, Grumni, quien fue presidente、sí. también de, de Unilpa. Sí, sí, sí,、ah. mi papá fue presidente de Unilpa y bueno, posteriormente. De Pan Petrol. Ah, claro, nos o n a b a el, el sí, apellido. Sí. Sí. ¿Y vos a qué、sí. te, te dedicas? O sea, ¿cuál、yo、es tu v e a Sí, yo soy el vicepresidente de, la, de nuestra empresa familiar de Pagrún,、uh -huh. eh, que se encuentra en la localidad de Guatrache. Nosotros somos productores hace 60 años de sulfato de sodio, hace 55 años que estábamos en Guatrache,、uh -huh. y, y bueno, ya hace también más de 12 años que e s t a m o s produciendo sal.、Uh -huh. Y, cu y cuando hablas de esta renovación de, de, de la UNILPA, ¿cuáles son los desafíos que vienen y qué, qué, qué, cuál es la época diferente esta de la anterior? ¿Qué fue lo que, o que... qué es lo que está pasando? No, a ver, básicamente lo,、eh, el objetivo principal es、eh, buscar mayor representatividad de, de empresas nuevas que hay, que conocemos que hay y que no se han sumado a la entidad. Este, y de, de informar, de, porque bueno, hay, hay mucha desinformación en todo sentido.、Uh -huh. Entonces, lo importante es, es generar eso, que, que nuevas empresas se involucren, de que participen, este, para poder、eh, mejorar desde adentro, desde adentro de la institución. Ese es el principal objetivo. Eh, Nicolás, eh, ¿qué, ¿qué características tienen que tener、eh, las empresas para poder formar parte de un ILPA? Eh, ¿tiene, eh, digo, hay, ¿Hay cantidad de empleados o, o no?、Eh, ¿Cómo es? No, no, no. No, no,、eh, no la verdad que es.、Eh, si, si se tiene una empresa en la que se genera valor agregado, obviamente,、eh, de carácter、sí. industrial, tanto. A un producto como a un servicio, como pueden ser servicios de, de empresas de tecnología,、mm. este, ya ahí ya se reúnen las condiciones para formar parte de, de la organización. Claro, y la mayoría por esto, son... Es por、sí. eso que somos de los más representativos en La Pampa,、claro. tenemos más de 130 socios. Ah, bien, y la mayoría son pymes. ¿O, o casi sí, todas? Sí, sí, la gran, la gran mayoría son microempresas, pequeñas empresas y, y, bueno, y medianas, hay algunas grandes. Que, que tenemos la suerte de que también nos apoyan y que están、eh, detrás de, de, de esas pequeñas o, o, o micro para, para poder apoyarlas en, en distintas situaciones.、Claro. En pandemia se conoció una, una encuesta, creo que la hizo alguna facultad de la Universidad Nacional de La Pampa, respecto de la agroindustria exclusivamente,、eh, sí. en la que resaltaba la poca planificación que hay. Eh, la, la poca capacitación interna.、Eh, ¿Ustedes tienen una mirada de eso? ¿Reconocen que hay un déficit? Y, te, y tengo en claro que ustedes no son solo agroindustria, pero te hago la pregunta en general. Y lo que pasa que en general、eh, es muy variable. No es lo mismo un microemprendedor, un, un metalúrgico, que, que es metalúrgico, que es contador, que es secretario. Que no le da. Para poder desarrollarse en todos los ámbitos. Entonces, a una empresa más grande que sí tiene la posibilidad de tener departamentalizado t o d a s esos a s s e sectores. Este, es por eso que de ahí es donde surge también la UNILPA.、Eh, nuestra función es justamente esa: tratar de informar, de llevar capacitaciones para que esos microemprendedores o pequeños puedan、eh, lograr planificarse. Que se informen acerca del, de la oferta crediticia, este, que puedan capacitar a sus, a su, a, a sus empleados, este, capacitarse ellos también.、Eh, hoy tenemos un recambio generacional en general en todas las pymes pampeanas.、Eh, cuando me refiero a cambios generacionales, es que los, hijos están pasando, los padres están pasando el mando a los hijos y eso lleva a muchas crisis, a muchas crisis. Dentro de la empresa y dentro de la familia también. Entonces,、eh, ahí es donde estamos nosotros para aportar experiencia, para, para hacernos catarsis entre todos y, y ayudarnos en, en esas situaciones.、Eh, Nicolás, ¿en qué momento está la industria, la industria del Pampeano,、eh, después de la pandemia? ¿Están、eh, fortalecidos, están creciendo, están ocupando gente?、Eh, ¿Cómo podrías、eh, calificarlo? Mira,、eh, como te decía,、eh, cada, cada sector、eh, es un mundo. El metal mecánico está en una situación, la m o l i d e r í a en otra, la minera en otra.、Mm. Pero en general los niveles de actividad económica、eh, no, han sido, no han sido golpeados fuertemente, podemos decir.、Mm. Eh, sí se nota una baja, una recesión, este, pero no, no, no, hemos, no, no estamos en una crisis, en una baja importante. e así q u En ese sentido tenemos que empezar a trabajar para poder、eh, levantarlo.、Claro. Eh, ¿La inflación está impactando en la industria?、Bueno. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, en, en la estructura de costos se han visto afectadas、eh, en todos los sentidos,、mm. desde, la, desde la energía hasta los costos de materias primas y, y materiales.、Claro. Sí, sin duda. Y la relación con el Estado provincial,、eh, UNILPA ha estado cercano al gobierno provincial, este, apoyando cada medida,、eh, sobre todo bueno, en, en la época de la pandemia, con la crisis.、Eh, ¿Vas a mantener esa línea desde la presidencia? Mirá, la idea es mantener el diálogo, sí,、mm. sí,、eh, mantener el diálogo, tratar de ponernos de acuerdo. Este, siempre hemos tenido diálogo con el gobierno y, y la intención es la misma.、Mm. Y, y, y como todo, tratar de llevarlo con, bueno, nosotros por ahí los jóvenes, tratar de llevarlo lo más sincero posible este, y, y tratar desde de, de, de nuestro respeto que, que si se pueden tomar medidas para mejorar la industria y, y la calidad de, de, del trabajo,、eh, que se pueda hacer y bueno, y si, si no, lo, lo diremos y bueno,、eh, pero la idea es sí, dialogar. ¿Y si hay u n a medida que tendría que tomar el gobierno provincial en este contexto? ¿Tienen algún reclamo, algo, o a l g algún pedido? No,、eh, mira, primero tenemos que tener la reunión de directorio、ah, el viernes para、bien. poder plantear bien las,、eh, las bases. O sea,、sí. lo que queremos hacer de UNIPA primero es desarrollarnos internamente,、uh -huh. ser más fuertes internamente. Entonces, ya con eso tenemos mucho trabajo. Después, sí pueden surgir cuestiones coyunturales. En la que podemos plantear nuestras posiciones.、Claro. Pero、eh, en primer medida nos tenemos que desarrollar internamente y hacernos fuerte internamente. Te pido,、eh, para cerrar, posiblemente una mirada histórica. Si bien sos una persona joven, supongo que también por venir de una familia de industriales y, y desde algún posicionamiento, la industria es generadora de laburo y de soberanía también. Esa puede ser una mirada histórica que tengamos. Digo.、Eh, ¿Cuál fue el mejor momento de la industria,、eh, mirando décadas para atrás, y qué es en todo caso lo que no debiera volver a hacerse? Ya Uf, pensando en política. En en <ríe> sí, sí, seguro,、eh, pero está bueno escuchar a quien no, bueno, o sea, dirige a, a, a la mí... organización de la industria de pampeana、eh, respecto de eso que son políticas, por supuesto, nacionales, entiendo, mucho más que provinciales. Sí. No, o si sea, a m í a, a lo largo de la historia, me p r e g u n t a s cuál fue el. el gobierno me gustó en cuanto a la industria fue el de f r o n d i z i pero、eh, qué sé yo hay, hay muchas muchas medidas que deberían tomarse desde el punto de vista más nacional q u é s é yo nosotros con el del punto de vista provincial tenemos mucho diálogo pero desde el punto de vista nacional、eh, el tema impositivo es clave este, yo que soy una tenemos una, una empresa que, que tenemos la posibilidad de exportar y de vender、eh, En el mercado interno, con los impuestos, hay veces que no, no, no hacen viable los negocios, y muchas veces. Y por ahí un, un producto que viene de China、eh, termina siendo más barato que un producto que está acá en la Pampa, a 600 kilómetros de Buenos Aires. Si hablamos de Buenos Aires como el, el gran centro de consumo.、Mm -hmm. Entonces, me parece que bueno, las medidas、eh, ya tienen que ser más a nivel nacional. Claro. Eh, eh, pero bueno,、eh, ya eso. Digamos,、eh, en、serio. algún sentido、eh, consideras positivo algún tipo de proteccionismo, pero a la vez te quejas de, de, de la carga impositiva. Eso lo ves así, genuinamente, desde no, tu lugar. No, no, no, yo para mí protección. Esta es una opinión personal y no de Leonir, porque q u i e r e que, que sí, por favor、sí. que quede claro.、Eh, yo no estoy de acuerdo con el proteccionismo. ¿Y cómo、no, haces para que no se parece... vendan productos chinos? Sí, si sino...、sí, no, pero si a vos no te matan con los impuestos, vos llegás, vos sos eficiente. Este, nosotros tenemos más de, no sé cuántos impuestos nos cobran para llevar una tonelada de mi producto a Buenos Aires. Desde el impuesto al gasoil hasta, bueno, todos los impuestos nacionales. Entonces,、eh, si a mí me bajarían los impuestos, probablemente sería muchísimo más eficiente y llegaría a los mismos precios o mejores que un producto chino. Porque tengo fe en mi empresa y porque sé que、uh -huh. soy eficiente. Y eso es lo que tenemos que pregonar para la, para la industria del país, me parece. t r r s e c o n o c e sí que, que la mayoría de los países industrializados、eh, aplican medidas proteccionistas en defensa de, sus capi de、sí. capitales de su origen, ¿no? Eso está medio... Sí, sí, obviamente, sí. A ver, pero、eh, está el proteccionismo bueno y el proteccionismo no tan bueno. Uh -huh. Si vamos a hablar de proteccionismo entre comillas bueno, bueno, sí, se puede analizar y, y la verdad que son situaciones todas muy particulares. No es lo mismo el que vende, no sé,、eh, pan que el que vende sulfato de sodio que el que vende no,、eh, vale. carbonato de sodio. Entonces,、eh, hay veces que se aplican medidas generales uh -huh. Uh -huh. y afectan a, a, a, a economías o, o, a, o a economías regionales que les pega muy fuerte. Entonces,、uh -huh. en ese sentido. Es complicado, hay que analizar bien cada, cada economía, cada, cada empresa.、Eh, por eso me parece que el, si se van a aplicar este, políticas generales y con, bajando los impuestos, ya se le ayuda mucho al empresario. Nicolás, no sé si quedó algo、eh, que nos quieras comentar, decir, si no, gracias por estos minutos con Radio Germés. No, no,、eh, la verdad que no, estamos entusiasmados, esperemos que. Que, que salga todo bien y, y bueno, desde, desde el diálogo respetuoso con, con el gobierno y con las entidades intermedias, podemos tener una buena gestión. Bueno,、eh, éxitos entonces.、Eh, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes.